¿Tú eres del sueño? No, del sueño? yo vengo de más atrás Del olvido de los sueños Yo vengo de más atrás Pero conocés ese mundo Yo vengo de más atrás Pero conocés lo, claro, ese mundo Y lo olvido, claro. y lo olvido. Claro. Crecen las rosas debajo del mar claro. Solo si son bien reales. Solo si son bien reales. Solo si son bien reales. Todas son puertas que se abren.